Año de 1900 y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco, principal de El principio del enojo fue que Anastasia la mala le reclamaba unos bueyes al señor Víctor Ayala. Le dice Víctor Ayala, yo no sales que le pasa compadrito el que conoce la tierra mi amarra cortito le dice y la compadre Como la daga en la mano Se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su también sus hijos cuando le dieron esa razón y fue un llorar sin consolación vuela abuela palomita para Anastasio era hombre rico, era valiente, cual era un león, pero el más hombre muere a traición, desde de su esposa, también sus hijos cuando le dieron esa razón y por llorar.